En Quiridión, el manual de Epicteto. Prólogo. Epicteto, filósofo de la Stoa, nació en el año 50 de Cristo en Hierápolis, ciudad de Roma. Liberto del liberto Epafrodito, secretario este de Nerón. Tiene por lema: abstente de pasiones, afectos y opiniones. Supera su defecto físico, cojera por reuma, como superándose a sí mismo, tal que a los cuarenta y tres años comienza su vida pública como filósofo en la Nicópolis, fundando una escuela para la que trabaja durante más de cuarenta años. El estoicismo, fundado por Zenón de Elea, era un movimiento del pensamiento. Que se oponía a la tiranía de Calígulas y Nerones, razón por la que los estoicos, tanto ciudadanos o estoicos como esclavos o cínicos, fueron expulsados de Roma hacia el año setenta y uno. Por otra parte, Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, era estoico, y después de Yeshua,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 De las palabras del maestro, publica, cuando ya probablemente el maestro había muerto, el Enquiridón o Manual de la e Stoa. El autor nos lleva fundamentalmente por la aplicación lógica de las e Stoas derivadas de: Algunas cosas de las que existen en el mundo dependen de nosotros, otras no. De nosotros dependen nuestras acciones.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 よろしくお願いします el de ser reconocido y amado por otros en tal caso ha de atenerse uno á las consecuencias de su elección c o n s e u e n c i a no otra que la de la humillación y el caos la elección del camino del reconocimiento propio del deseo lleva consigo la libertad la elección del camino del deseo de reconocimiento lleva consigo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 Pero lentamente, siempre con reservas y sin prisa, pero sin pausa. 3. Verdad. Ante cada una de las cosas que te divierten, que sirven para tus necesidades o que amas, no olvides decirte a ti mismo lo que ellas verdaderamente son, incluso para las cosas más insignificantes.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 6. Bienes. No te jactes de ningún mérito ajeno. Si un automóvil dice con orgullo, soy bello, sería soportable. Pero tú, cuando dices con orgullo, tengo un bello automóvil, sabrás que es de tener un bello auto de lo que te jactas. ¿Qué hay ahí, pues, que sea tuyo?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 No pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen y prosperará siempre. IX. Libertad. La enfermedad es un obstáculo para el cuerpo, pero no para la voluntad, a menos que ésta sea debilitada. Soy discapacitado. He aquí un impedimento para mis pies.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 Si ves a un joven o a una niña bellos, encontrarás para tales objetos una virtud. Abstenerte. Si es algo que fatiga algún trabajo encontrarás. Coraje. Si son injurias, afrentas encontrarás. Resignación y paciencia. Si así te acostumbras a desplegar en cada accidente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 Te han robado la tierra. También esto ha restituido. Pero aquel que la ha tomado es un malvado. ¿Y a ti qué te importan las manos por las cuales aquel que te la ha dado ha querido retirártela? Mientras él te la deje, úsala como algo que no te pertenece, como los turistas disfrutan los hoteles. 12.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 Aprenderás a ponerte por fuera de toda inquietud o turbación. XIII. Criticar. Si quieres progresar en el estudio de la sabiduría, no rehuses en las cosas exteriores pasar por lerdo y por insensato. No busques pasar por sabio. Y si pasas por un personaje en la mente de algunos,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 No sólo serás convidado por los dioses, sino su igual, y reinarás con ellos. Fue trabajando así que Diógenes, Heráclito y algunos otros merecieron ser llamados hombres de Dios, como en efecto eran. XVI Compartir Cuando ves a alguien llorar, sea porque está de duelo, Sea porque sus hijos están lejos, sea porque ha perdido sus bienes, pon cuidado de que, llevado por tu fantasía, ésta te seduzca y persuada de que este hombre es efectivamente desafortunado a causa de cosas ajenas, sino que haz en ti mismo esta distinción que lo que le aflige no es el suceso acaecido, pues a otro no lo aflige. Sino su opinión sobre él mismo. s í por tanto, es necesario llorar con él y compartir su dolor al escuchar su opinión, ten cuidado de tu tus adentros compasión, no pase a tus adentros y que no quedes tu ú verdaderamente afligido. Ten afligido. c i d d a o que tu compasión no pase a tus adentros y que no quede s tú verdaderamente afligido.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 Pues eres tú quien d e b e representar el personaje que te ha sido dado, pero es otro a quien le corresponde elegírtelo. XVIII. Presagiar. Cuando ves un gato negro bien de mañana, que tu fantasía no te lleve. Si no, tú mismo distingue y di. Por este augurio, ningún mal presagio me atañe. Los infortunios atañen a mi cuerpo. A mis bienes, a mi reputación, a mis hijos, a mi mujer. Por mi parte, sólo hay buenos presagios, si lo deseo, pues cualquier cosa que llegue, depende de mí el obtener de ella alguna enseñanza que me aproveche. XIX. Envidiar, despreciar. Tú puedes ser invencible.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 XX. Ultrajar. Recuerda que no es ni quien lanza injurias ni quien golpea lo ultrajante, sino que la opinión de injuriosas que te has hecho de e s t o s acciones y agentes de la acción, es lo que las hace ver como de gentes de quienes has recibido ultraje. Cuando alguien entonces te ofenda e irrite,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 y uno muy grande no le serás entonces inútil qué puesto dices tendré en la ciudad aquel que puedas obtener conservándote fiel y modesto pero si queriéndola servir pierdes tus virtudes qué servicio le brindarás cuando de vengas imprudente y desvergonzado ¿25? comprar y vender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 Eres entonces injusto e insaciable. Sí, no dando las cosas con las cuales se compran los favores, quieres obtenerlas gratis. ¿En cuánto se venden las lechugas en el mercado? Mil pesos colombianos. Si entonces tu vecino da mil pesos y se lleva una lechuga, ¿no te imagines tener que dar menos que él? Pues si él tiene su lechuga,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 Haga frío o calor, beber agua y vino, solo, moderadamente, en una palabra, es preciso librarse sin reserva a los ejercicios diarios, como si del médico se tratase, y después de todo esto, participar en los juegos. Allí puede ser herido, d e s c o n j u n t a d a s las piernas, ser humillado, y después de todo esto, ser vencido.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 O la muerte, o heridas, o el exilio. Pero la razón opta, a pesar de todas estas cosas, que se debe socorrer al amigo y exponerse por su patria. Fíate entonces de un adivino, aún más grande que aquel que consultaste. Obedece a Apolo, que echó del templo a uno que, pudiendo, no libró a su amigo de un asesinato. 33.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 No rías ni mucho, ni frecuente, ni con exceso. Evita, si se puede del todo, el juramento, y si no, según lo permitan las circunstancias. Sábete que si alguno en estos convites es impuro, aquel quien con él se roce, por limpio que sea, será igualmente impuro. En lo que respecta al cuerpo,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 Según la ley. Pero no sea severo con aquellos quienes los usan, no los reprendas ni censures, ni te vanaglories de tu continencia. Si alguien te hiciera saber que un individuo habla mal de ti, no te defiendas ni refutes lo que haya dicho, sino que responde: Aquel que ha dicho aquello de mí ignora sin duda mis otros defectos, de lo contrario,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 Si la ocasión lo permite, reprende a quien lo inició, o al menos que tu silencio testimonie, por el rubor de tu frente y por la severidad de tu rostro, que esos modos de conversación no te gustan. XXXIV. Imaginar. Si tu imaginación te presenta la imagen de algo voluptuoso, entonces, como siempre, Vigila sobre ti, teme ser de ella cautivo. Que esta voluptuosidad espere y dale dilación. Luego, compara los dos momentos, el del goce y el de impedir que siga, y los reproches que te harás a ti mismo, y opon la satisfacción que te proveen e estos dos momentos. Si encuentras que es el tiempo para ti de gozar de tal placer, ten cuidado. Que su agrado no te venza y no te deje seducir por el placer, o ponle c u a n t o mejor es tener de ti conciencia del logro de la victoria. XXXV. El saber del otro. Cuando hagas algo, luego de haber reconocido que es tu deber, no e v i t e ser visto haciéndolo, por malo que sea el juicio que el pueblo pueda de ello hacer.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 Ni hables bellas máximas ante los profanos, sino haz lo que tales máximas prescriben. Por ejemplo, en un festín, no digas cómo hay que comer, sino come como hay que hacerlo. Y recuerda que Sócrates rechazó toda ostentación y fastuosidad, tanto que cuando los jóvenes le pedían, le r e c o m e n d a r o n filósofo.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 ¿Qué es lo que yo deseo? Conocer la naturaleza y seguirla. Busco entonces quién lo ha explicado mejor. Se me dice que Crisipo. Voy a Crisipo, pero no lo entiendo. Busco entonces a alguien que me lo explique. Hasta ahí no hay nada de que vanagloriarse. Cuando haya encontrado un buen intérprete, Me faltará un poner en práctica los preceptos que él me explique, y sólo esto merece estima, pues si me contento con la explicación y admiro a quien la dice, ¿qué soy? Un gramático y no un filósofo, con la diferencia de que, en lugar de a Homero, yo explico a c r i s i p o Cuando alguien me diga entonces, explícame a c r i s i p o Tendré más vergüenza y confusión al no poder mostrar mis acciones en conformidad con sus preceptos. 50. Sin prisa pero sin pausa. Mantente firme en la práctica de todas estas máximas y síguelas como la ley que no puedes violar sin impiedad. Y no prestes atención a lo que de ti se habrá de decir, pues esta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 Ser esclavo en Roma no era nota, sino ser ciudadano, pues era esclavo en la república, que era esclava. Todos lo eran: el emperador de sus vicios, la república del emperador, Epicteto de Epafrodito. ¡Oh! Alto blasón de la filosofía: que cuando el César era esclavo en la república cautiva, s o l o el esclavo era libre.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 y Empezó a profesar públicamente el estoicismo. Fue desterrado de Italia, como sus colegas. Se estableció en la floreciente Nicópolis, ciudad de Epiro, fundada por Augusto en la ribera del golfo de Ambracia, para conmemorar la victoria de Accio, donde abrió una escuela pública y vivió durante más de cuarenta años. Dejó de vivir en soledad. Cuando recogió a un niño abandonado y contrató a una mujer para que lo cuidara. Cuando Arriano, uno de sus discípulos, quien hubiese tomado notas para sí de las palabras del maestro, publicó el Enquiridión, probablemente Epicteto ya había muerto.